La música daba pie inicial para compartir con ustedes un programa más de su amiga, la servidora social, Soledad Barría. Doctora, Soledad Barría, la ciudadana que ama y quiere esta comuna de Puente Alto. Bienvenida a su programa, Soledad Barría. Gracias. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Eh, especialmente Juan Carlos, que aquí nos apoya en el estudio. Eh, y saludar en esta mañana una periodista... Eh, Javier milla muy buenos, buenos tal, días Javier, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos en este lluvioso día sábado, una parte de la comuna se encuentra tapada con una nube baja que tenemos eh, aquí a la vista eh, quisiera primero que nada partir Eh, diciéndoles que Javiera me ha pedido entrevistarme así es, así es que eh, vamos a hacer eso a lo largo de este programa, pero yo creo que es muy importante en la comunidad esto lo vamos a decir ahora y también al final, eh, tener presente ustedes saben que se había anunciado un gran frente de agua, hasta ahora hemos visto un Amenazante, poco <ríe> un poco de agua eh, sin embargo no Eh, Aguas Andina ha llamado, a, tiene una emergencia y ha señalado que está disponiendo del 60% del agua y ha anunciado corte, amigas y amigos, corte para la comuna de Puente Alto a las 12 del día del agua. Entonces yo creo que hay que aprovechar este ratito, empezar a llenar algunos bidoncitos que uno pueda tener ahí a mano, pensar en que no gastemos de más el agua, Eh, cada vez que nos lavamos los dientes, no tiene para qué correr el agua Exacto. en el lavatorio, ¿no es cierto? Eh, y como precaución, porque lo que ha pasado es que ha aumentado la turbiedad, la turbiedad del agua. con las lluvias, aumenta la turbiedad en este caso para nosotros, ¿no es cierto?, del río Maipo. Eh, yo, le del punto de vista de la salud, de nuestras amigas y amigos que siempre me preocupa, yo les pediría que empezáramos a hervir el agua para tomar el agua que se va a tomar nada más, esa se puede hervir, especialmente si la hemos acumulado, si va a estar cortada el agua, eh, la, el agua que uno acumula, para tomarla convendría hervirla, basta con hervirla un par de minutos y el agua queda totalmente sana para eh, poder tomarla. Así que ese es nuestra eh, nuestro anuncio de utilidad pública y vamos a hacerlo al final también por si se nos han sumado Eh, algunos auditores y auditoras Ustedes saben, amigas y amigos Que tenemos este programa Que se llama Construyendo Puentes eh, Que efectivamente En el cual estoy participando Los días viernes A las 11 y media De 11 y media Eh, a doce y media de la mañana hoy día en forma excepcional, excepcional la hemos eh, llevado al día sábado con la gran eh, colaboración de nuestros amigos. Javiera te paso el micrófono. Muchas gracias doctora Soledad, eh, <risa> saludar a todas las amigas y amigos que nos están escuchando agradecer a Juan Carlos también la excelente disposición que tiene con nosotras y bueno Comencemos entonces. Este espacio nos lo hemos tomado para conocer a la doctora Soledad Barría, más bien a María Soledad Barría. ¿Quién es esta mujer detrás de la doctora, de la precandidata? ¿Quién es la doctora? ¿Cómo es como madre, como trabajadora? Bueno, comencemos entonces. Me va a poner nerviosa aquí esta chiquilla. No, nada de nerviosa. Eh, solo queremos conocer un poco más de usted. Bueno. Bueno, María Soledad Barría... No, Soledad nomás, me Iromes. gusta. Nació en Osorno en el mes de octubre. Así es. Soy... Cuéntenos, ¿cómo fue ese parto? ¿Cómo fue ese nacimiento? No, eso no le puedo Chile. contar, tengo que contarle lo que me ha contado mi madre. Exacto. Tengo que decir que tengo una madre maravillosa que todavía vive, tiene 99 y medio años, ya está a punto de, de cumplir los 100 años. Yo soy la quinta de seis hijos. Ya, sí. Y en realidad, eh, así como he vivido mi vida un poquito apurada, también parece que viví el, la, la amenaza de parto un poquito apurada. ¿Sí? Y bueno, soy la quinta hija, así que mi madre empezó con uh, Dolores eh, y la verdad es que no alcanzó a llegar al hospital ah. y nací en la casa prácticamente. <risa> a diferencia de todos mis otros hermanos eh, salí un poquito rápido parece yeah. por suerte mi madre parece que no tuvo tantos dolores como eh, quinto parto fue más o menos rápido así que eh, nací en la casa fíjese javier o sea, ya se vislumbraba un... un poquito apurada la mujer esta que venía sí, un parto absolutamente normal como le digo en la casa en un octubre en el... yo nací en Osorno Porque eh, mi familia vivía en Osorno, soy un poquito campesina por eso ya. y un poquito por eso también eh, me gusta tanto puente Alto que tiene esta cosa de, de claro. pueblo, ¿no? de, de lugar más pequeño, de vínculo con la naturaleza. Así que bueno, todo eso es reminiscencia. Y la quinta hija de seis, ¿cómo es vivir con tantos hermanos? Algo que hoy por hoy no es tan común. Bueno, pero en esa época era claro. bastante común. Eh, yo encuentro que mis padres fueron súper organizados porque la verdad es que tuvieron dos hombres, perdón, dos mujeres, ya. son las mayores, después venían dos hombres y después veníamos dos mujeres, ah, así que muy organizado para las piezas, <risa> eh, eh, la verdad es que es una familia maravillosa eh, que tengo, mi padre y mi madre eran muy muy unidos, muy fuertes uh -huh. ellos, eh, lo que hacía que nos uniéramos más nosotros los hijos, Eh, porque había como bloques en la casa. Eran, eh, éramos discutidores como brutales. Eh, en mi casa las, uh, todas las almuerzos, las comidas eran muy familiares, se conversaba de lo que estaba pasando, se discutía de política. Eh, ya cuando fuimos creciendo no todos teníamos las misma los mismos pensamientos así ya. que eran uh, y todos somos muy apasionados y acalorados. Eh, pese a que no somos italianos pero parece <risas> pero una familia muy entretenida que sigue siendo muy unida hasta el día de hoy eh, perdimos nuestro padre falleció hace tres años recién a, uh -huh. de también a, a muy avanzada edad después de una larga enfermedad un alzheimer que duró más de 10 años y que eh, no logró separarnos como familia sino que al revés Yo diría que nos siguió juntando Uniendo, ¿no? En este acompañamiento Mi mamá vive hasta el día de hoy En junio celebra sus uh, 100, 100 años. años Ella... La verdad es que yo aprendí mucho de mi madre Mi madre, fíjese que yo nací el 53 uh -huh. Era, como le decía el, uh, En esa época mi madre Era regidora de Osorno yeah. Mi madre era demócrata cristiana Sí uh -huh. Eh, y eh, fue regidora cuando recién las mujeres habían tenido derecho a voto. Ya. Yeah. Yo quiero decir que 6 o 7 años antes recién las mujeres habían tenido derecho a voto, mi madre pese a que había nacido no son, no se vino a estudiar a Santiago eh, y después terminó, fíjense, ya terminó la enseñanza media en no son en el liceo de hombre, porque las mujeres no tenían el derecho a la educación, en el fondo eran tan rara ella terminó el liceo en el liceo de hombres de Osorno y se vino a estudiar leyes muy chiquita eh, y después volvió a Osorno y ella fue, yo creo que de las primeras regidoras mujeres eh, que eh, siempre se reía porque le tocó subrocar al alcalde en la época que estaba embarazada, cuando me estaba esperando a mí y pasaba a visita a las tropas con este embarazo, entonces era una cosa muy rara en aquellos claro. años, eh, el año 53. Ella ha sido una gran política hasta el día de hoy Yo he aprendido muchísimo de ella Y le agradezco eh, profundamente eh, Las enseñanzas de vida ¿no? Uno puede tener distintas opiniones eh, Incluso política Pero las más de las veces coincidimos En la todo lo que es el, los valores eh, Que son los mismos que mantenemos Aterrizados de distinta manera en el contexto político, Javiera Bueno, y estuve también leyendo que de joven También por su padre, que también era político eh, Tuvieron que viajar a Yugoslavia en la Claro, ahora ya no existe, ya no existe Yugoslavia, Yugoslavia claro. Sí, me tocó vivir, esa es otro de mis privilegios ¿no? uh -huh. La verdad es que yo he tenido una vida eh, pro, Profundamente privilegiada Y debe ser por eso que siento que tengo que devolverlo en lo social Que Juan Carlos siempre se, se extraña Eh, entre los 14 y los 17 años, Javiera, ¿Ya? yo viví en Belgrado ya eh, Viví en Belgrado, estudiaba, no me va a creer Yo estudiaba por correspondencia con una escuela en Francia ¿Ah? con, uh, Entonces todo en, en francés eh, Y eh, conocí la, la diversidad Y por eso que yo creo eh, que la diversidad es una riqueza tremenda Eh, no se puede y no se debe tratar de aplastar lo diverso Sino Correcto. que aceptar lo que los otros pueden aportar de una visión distinta En esa época la ex Yugoslavia que logró en esa época estar eh, convivir las distintas repúblicas Eran siete repúblicas que después sabemos que eh, tuvieron una guerra fratricida tremenda Pero en esa época lograban convivir gracias a a eh, una integración de la diversidad mm. y eso es para mí una gran enseñanza de lo que debemos hacer en Puente Alto eh, en Puente Alto nosotros podemos integrar la diversidad que somos integrar la diversidad de barrios, Correcto. de eh, creencias, de culturas incluso pero eso produce una tremenda riqueza eh, para mí fue muy muy eleccionador, me permitió conocer otras realidades, otras maneras de pensar, otras maneras de vivir eh, y también lo que el ser humano puede crecer claro. en eso. Así que para mí, como le digo, fue otro privilegio más. Es interesante pensar cómo se ha ido forjando su niñez, su juventud y que ello ha ido dando, como sin querer, ha ido pasando dando piso y dando forma a lo que ahora usted ve y puede transformar también y puede vivir eh, también pensando en nuestra comuna, ¿cierto? Así es, gracias. Eh, bueno, nos gustaría también un poco condensar esta parte de niñez y juventud con una canción que pueda quizás también englobar un poco esos tiempos. Usted nos comentaba de varios tipos de canciones, variopintos, su gusto musical. Así es. Pero tenemos una canción que a usted le gustaría compartirnos. Cuéntenos cuál es. Eh, bueno, la verdad es que hay muchas canciones Así que es. me representan, a mí me gusta la, la música popular, uno de los grupos que ha perdurado hasta hoy día, ¿no? Y que eh, probablemente también les siga gustando, nuestros auditores son los sí. Queen. Uh -huh. eh, yo no sé si Juan Carlos los tiene por ahí, alguna de las canciones, eh, bueno, sí. cualquiera, o cual nos ofrece aquí la la verdad es que son todas eh, canciones que a uno la hacen vibrar y que eh, hasta el día de hoy me gusta mucho. Bueno, escuchamos la junto a la doctora Soledad Barrios. Son marichu my ears and believe in you But I just can't get, get no relief, Lord Somebody, somebody Somebody, somebody Can anybody find me? Anybody to love yeah. I work hey, Every up? day of my life I work till I ache like my bones At the end Take all my oh. heart out to love, find me, somebody to love, me, somebody to love, find me, somebody to Son. Eh, que un poco representa también la parte de la juventud de la doctora y de su niñez. Bueno, vamos a acercarnos un poco más a Chile, ¿cierto? Ya regresamos, estamos de vuelta. Eh, ¿Quién es Oscar Neira? <risa> Mira, te puse, veo que, que investigó mucho aquí, Javiera. Estuvimos estudiando, efectivamente. <risa> eh, bueno, yo empecé a estudiar uh, Medicina el año 72. Ya, ya. Eh, porque volvimos de Yugoslavia y a mí como siempre he tenido un rechazo profundo a los privilegios eh, quise hacer cuarto medio acá para entrar como cualquier hija de vecina a la universidad ya. porque se podía entrar también, habían algunas cuotas Eh, para hijos de, de gente que había estado en el ámbito diplomático, pero a mí me parecía que lo que había que hacer era rechazar los privilegios, eh, así que hice cuarto medio y entré como cualquier hijo de vecina a, a medicina eh, una época además de, eh, de de despertar social, de trabajo participativo, de marchas en las calles de esperanzas Eh, política y social de uh -huh. lo que estaba pasando. Eh, bueno, y Oscar Neira era un compañero de curso, que yo, como éramos mucho en la universidad, éramos en mi curso éramos 360, uh -huh. así que yo no conocía a todos los compañeros de curso, lo vine a conocer por ahí por quinto año, en realidad. Ah, yeah. Más íntimamente, o sea, lo ah. había visto, pero no... Ya conocerlo efectivamente. Claro. Claro. Y bueno, empezamos a pololear, tuvimos algunos ires y venires eh, en aquellas épocas y finalmente en séptimo año en el internado nos casamos. ya Oscar Neira es desde entonces mi marido, eh, el único marido que he tenido y que sigo teniendo hasta el día de hoy con gran paciencia de parte de él, de todas mis locuras. Eh, entre ellas esta última Puente Altina que me ha durado más de lo que yo creo que él se esperaba. Eh, y mmm, con Oscar formamos una maravillosa familia eh, Tenemos uh, una hija y un hijo y ahora una nieta uh -huh. eh, Llenos y bueno, múltiple, una familia muy muy linda ¿Y cómo ha sido eh, usted que siempre está trabajando, moviéndose de aquí para allá? ¿Cómo ha complementado la maternidad? Ahora también es abuela ¿Cómo ha complementado todo eso con su quehacer diario? También pensando que aquí las vecinas de Puente Alto, muchas de ellas también tienen que hacer el mismo trabajo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay que ir aumentándole la exigencia al, al marido pueblo. y a la familia en general. Mm. Eh, yo creo que no puede ser de que uno, eh, toda, toda la carga de la casa, la responsabilidad y de los hijos y todo recaiga solo en la mujer... Eh, yo creo que esa tiene que ser una responsabilidad compartida eh, no es fácil eh, ir haciendo eso eh, yo recuerdo una anécdota eh, de cuando yo era muy joven todavía no estaban los niños eh, yo me resistía a ir yo siempre al supermercado y a tener lleno el refrigerador porque encontraba que eso era también una carga compartida. No tenía por qué ser yo nomás la que pensara en qué íbamos a hacer al año siguiente. Con los niños eso se acaba, en realidad, porque uno se siente más responsable, ¿no? Eh, pero yo creo que hay que ir aprendiendo a eh, buscar compartir la carga. A mí me parece eso una... No, no es fácil, sobre todo en mi generación. Hoy día yo veo mis hijos, por ejemplo, y las parejas de mis hijos, cómo eh, comparten muchísimo más y creo que eso es un gran avance. No puede ser que el cuidado de las personas recaiga solo en las La mujeres. Mujer. Uh -huh. Como sociedad no vamos a ser mejores si no somos todos los que nos cuidamos. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos que nos cuidamos mutuamente. Así que, eh, bueno, lo otro es que yo, por suerte, soy bastante trabajadora. Entonces, eh, he podido hacerme el tiempo para Eh, ir avanzando tanto en mi carrera profesional eh, Como eh, tratar de dar el máximo en calidad Del poco tiempo que yo tenía eh, para mis hijos ¿no? eh, Poder estar al máximo con ellos en calidad también No de que vieran a una mamá que llegaba a echarse Sino que pudiéramos jugar, pudiéramos aprender juntos eh, Y eso ha sido una gran maravilla Eh, con mis hijos que hemos podido compartir eh, No solamente tiempo, recreación Sino también pensamiento Y ellos cada día van desafiando más eh, Yo creo que eh, Creo que los hijos son una gran, gran maravilla en la vida eh, Que vale la pena disfrutar Qué interesante lo que nos, nos comenta Respecto de compartir los roles, ¿cierto? Porque muchas veces las mujeres Intentamos ser como la multimujer Y tratar de funcionar bien en todos los aspectos. Igual yo he tratado en mi vida sí, hacerlo, supuesto, pero... Sí, por pero qué importante es también entender que necesitamos de redes de apoyo, que eso también en el, en el fondo nos ayuda a poder todos avanzar juntos y a crecer como Bueno, sociedad, yo ¿no? creo que una de la, de los apoyos, por ejemplo, son los jardines infantiles, las salas cuna, donde uno sabe que los niños están bien cuidados, además eh, de que tienen asistencia profesional, asistencia. Eh, adecuada para poder eh, seguir, además yo creo que eso les aporta, no solamente es que los estar en un lugar, eh, sino que para ellos, para su propio desarrollo, eso es muy importante, lo mismo que en las escuelas, en los colegios, eh, yo creo que el desarrollo de niños y niñas no solamente depende de la familia, también otros pueden aportar y yo creo que eso también enriquece por cierto con la conducción de la familia, claro. eh, de la madre del padre Eh, en este caso, pero yo creo que eso también les aporta. Entonces podemos también llamar a las mujeres a formar estas redes de apoyo, a hacerse apoyo de su familia y también de los diferentes dispositivos que están a la disposición de las mujeres y de las madres. Exactamente, hay muchas mujeres, por ejemplo, Javiera, que tiene susto de mandar al jardín infantil. Claro. Yo creo que eso, la verdad es que solo le puede aportar el jardín infantil. Nadie nega que puede haber eventuales problemas, así como también hay problemas en la familia. Entonces, no hay ninguna cosa humana que no tenga problemas pero si uno está atenta a lo que está pasando esos dispositivos ayudan lo mismo en las redes familiares si uno no tiene eh, en quien no tiene un jardín una sala cuna bueno muchas veces hay una tía una abuelita alguien una amiga que pueda quedarse con el niño mientras uno va a una reunión, aunque sea una reunión política claro, <risa> lo que... eh, o eh, lo que tiene que hacer, así que yo creo que tenemos que confiar más entre nosotros sí. eh, la verdad es que a mí me dicen pero tú no puedes ser tan confiada bueno yo le digo a mí me ha ido bien confiando en la gente, la verdad es que eh, creo que esa es una manera de construir redes familiares, sociales que posibilita que todos vayamos creciendo. Así es Bueno, eh, tenemos otra anécdota que nos gustaría que nos contara. Hizo ¿Qué? usted especialidad en el Hospital Juan de Dios, San, San Juan, Juan, San Juan, de, Juan Dios. de Dios. Y ahí se ganó el apodo de corre caminos que ahora <ríe> entiendo de dónde viene, ¿cierto? <ríe> Cuéntenos un poquito de eso. Lo que pasa es que sí, efectivamente yo trabajé inicialmente en un pueblito en el sur. Eh, que a mí me marcó mucho, lo he dicho en esta radio en otras ocasiones recién recibida me tocó ser directora del hospital de Corral y único médico para casi 10.000 personas eh, en unas condiciones que la gente hoy día ni se imagina eh, en esa época en Corral era, era, era todo de una pobreza estábamos en plena dictadura militar vinieron los cambios del 80 era la época los mayores se van a acordar se, me van a entender del PEM y del POJ eh, usted que es joven a lo mejor no sabe, era el plan de empleo mínimo, eh, que era lo justo para no morirse de hambre, por así decir eh, en eh, dada la cesantía había una cesantía que era arriba del 40% en fin eh, eran años muy muy duros Eh, sin embargo, años que a mí me marcaron en esta cosa del trabajo social, de una salud y una medicina dedicada más bien a construir salud y no solamente a recuperar en las enfermedades. Y eh, como yo estuve cuatro años en ese lugar donde además no había camino, Javiera, se llegaba en lancha. Ah. Y por lo tanto, los pacientes también se sacaban en lancha. en lancha. Y muchas veces había que conseguirse un motor de pescadores a las 3 de la mañana de buena gente eh, que nos llevara con alguna mujer o hombre asmático a esa hora con ese frío había que atravesar a niebla para llegar al hospital finalmente eh, en, uh, en en ambulancia eh, la verdad es que eran uh, condiciones muy difíciles que se siguen viviendo hoy día en partes de chile cuando no hay camino en las islas, en Chiloé, en Aysén, y a veces en la comodidad de la vida de la región metropolitana, de Puente Alto, se nos olvida que este país eh, tiene otra eh, modalidad. Bueno, yo volví de ahí a hacer mi especialidad de medicina interna. Me gané una beca, había que postular, eh, me gané una beca de medicina interna en el San Juan de Dios, Y es cierto que yo corría por los pasillos buscando solucionar los problemas, insisto, eran época eso fue entre el 83 y el 86 Entonces yo eh, eh, compartía mis tiempos entre la familia, ya tenía eh, los dos hijos, mi marido también estaba becado en otro hospital de Santiago Eh, corría llevando niños al jardín infantil, a la escuela, a la no sé qué, y entremedio medio, eh, dedicaba mucho tiempo a los pacientes en el San Juan de Dios, eh, y por eso me pusieron correr, porque además yo camino rápido, pero sí, eso sabe, Javiera, es, es porque yo soy la quinta de, de seis, seis hermanos, nosotros nos íbamos juntos caminando en Osorno al colegio. Y había que caminar, los chicos teníamos que caminar al ritmo de los mayores, porque ellos no nos iban a esperar, entonces la verdad es que incluso mi hermana menor camina más rápido que yo porque ella era más chica, así que yo camino sumamente rápido y por eso me gané el apodo de Correcaminos hoy le voy a decir que en la campaña anterior, los que hacíamos eso, puerta verdad? a puerta, los que hacían, me tenían que andar siguiendo también, me decían, ¿por qué camina tan rápido la doctora? Así es, camino harto realmente. rápido que camina. <risa> eh, bueno, ya hemos revisado parte importante de su historia, ¿cierto? Y de la importancia que es un poco retroceder para mirar un poco en perspectiva lo que hoy día tenemos. Eh, hay una frase que usted ha, un término que me gustaría que nos explicara y qué significa para usted la fuerza coherente. Ay, ¿Le gustó esa? Eso me gustó. <risa> y me hace más incentivado. Cuéntenos, por favor. Lo que pasa es que eh, yo creo eh, que en la vida eh, uno tiene algunas líneas eh, que trata de llevar adelante. Uh -huh. eh, y yo he buscado, y mire, me emociono cuando me dice... Eh, yo he buscado Tratar de ser coherente en mi vida eh, Tratar de Vivir Lo más posible Porque uno tiene determinadas condiciones Materiales, yo he sido como digo Privilegiada, sin embargo He tratado de vivir De una manera coherente con lo que pienso eh, De vivir La salud coherente con lo que Es para mí la salud ...no solamente entonces... ...yo aprendí a ser súper especialista... ...yo me dediqué un tiempo a hacer... ...y de hecho me dedicaba a los trasplantes renales... ...sin embargo... ...a mí me parece que lo más relevante en salud... ...es lo que se hace en atención primaria... ...y... Eh, ...ahí he vuelto a trabajar en atención primaria... ...en la universidad... ...porque me parece que eso es... ...lo más relevante... ...mucho más que ser... ...que saber mucho de un pedacito chiquitito... Uh -huh. ...del ser humano... Es eh, lo que pueden hacer Y que todavía falta tanto Por desarrollar en Chile Lo que pueden hacer la gente lo, eh, Los trabajadores de salud En nuestros centros de salud En los consultorios eh, Viendo la continuidad eh, Trabajando con las comunidades Para construir una salud mejor Entonces para mí La coherencia es eh, Un valor eh, importante Ahora Desgraciadamente ser coherente no es fácil y eso requiere ser muy fuerte uh -huh. eso requiere una consistencia interna diría yo y yo he tratado de cultivar un poquito eso de eh, por mucho de las vicisitudes de la vida eh, a mí me dicen de repente pero usted ha sido ministra y ahora claro. qué hace en la calle bueno hago lo mismo que hacía antes servir a los demás si sí, para mí el ser ministra de la salud eh, es cierto que es un privilegio ha sido un honor pero eh, forma parte de un camino de servicio, eh, un camino de servicio que lo trato de hacer como militante socialista, uh -huh. lo trato de hacer como médico, lo trato de hacer como parte de una maravillosa familia, eh, eso significa. Eh, La gran fuerza <risa> coherente, <risa> sin lugar a dudas. Eh, Juan Carlos, nos gustaría quizás invitar nuevamente a escuchar una canción algo que nos alegra un poquito porque ya me, me emocioné oiga. es emocionante <risa> pero para mí es, es realmente relevante haya coherencia en el discurso y en la acción, así que bueno, los invitamos ya habíamos contado que su gusto musicales era muy, muy buenos entonces ahora eso vamos que no. a escuchar y eso ah. que no hemos ha hablado de la ranchera pero bueno, ahora vamos con el reggaetón vamos a escuchar okay. un tema de reggae, de Bob Marley y bueno, ya volvemos entonces ¿Sí? muchas gracias por esa canción que realmente nos nos mostró un momento de alegría nos relajó un poquito después de haber comenzado de esta fuerza coherente que me hace completo sentido con su historia de vida, con su acción con su forma de ser gracias, muchas gracias cabiera. por su confianza de habernos contado sus historias, pero hay algunos temas un poco más pretenciosos, por decir de alguna A forma ver. y algunas preguntas que nos hacemos algunas personas, por ejemplo Eh, ¿Por qué a usted no le gusta teñirse el pelo? <risa> eh, mire, lo que pasa es que yo creo que tiene que ver con el rol de la mujer ¿Ya? en nuestra sociedad. Eh, yo creo eh, que, eh, de alguna manera, el uso de la figura femenina... ¿Uh -huh? y eh, en las propagandas es que yo llamo uso sexista en el fondo hay una visión como que la mujer es un objeto eh, en la cual yo estoy totalmente en contra de esa eh, de esa visión la mujer es un sujeto con derechos al igual que los hombres que los jóvenes que los mayores eh, pero eso no se respeta muchas veces Eh, con esta visión cuando para anunciar el motor de un auto no es cierto tiene que haber una mujer, mujer. Eh, prácticamente desnuda hay un uso del cuerpo femenino un uso de la mujer eh, a la cual yo en esa buscando esa coherencia me he negado pero también siento que las mujeres no se nos dejaba envejecer tranquila ya yeah. y yo eh, y entonces había que esconder y esconder las canas y sí, yo estoy muy orgullosa de tener 63 años eh, porque creo que uno va acumulando eh, entonces ¿por qué me voy a tener que esconder las canas? Eh, y eh, claro, al comienzo un poquito asustada me echaba un poquito de higiene esto ya para ah. el comentario <risas> freak pero eh, Pero encontré que empezaba a parecer como rubia. Yo nunca he tenido, he sido siempre de pelo muy negro. Y entonces dije, voy a sencillamente a dejarme tranquilamente las canas. Y me da risa porque cuando yo asumí de ministra, creo que hasta ese momento no había nunca habido una mujer en los gobiernos con canas. Eh, y de hecho el primer comentario que hizo el Mercurio sobre mi persona el día que asumí fueron dos en primer lugar, ¿cómo era posible que ni siquiera me hubiera tenido las canas? y en segundo lugar ¿cómo era posible que estuviera vestida con ropa de los grandes almacenes por así decir o sea de, de no no de ropa, real, ¿no? claro o sea común y corriente claro. <risa> bueno si yo soy una mujer común y corriente a mucha honra a mucho orgullo tengo edad sí pero para poner al servicio y para poder seguir trabajando con y para la gente Así que aquí está Miscana, orgullosa en esa coherencia eh, de decirle a la gente que puede confiar en esta viejita que vamos a salir adelante con muchas mejoras en uh -huh. esta comuna. Oiga, y además, bueno, también parte de lo mismo, tampoco le gusta que retoquen sus arruguitas, ¿cierto? <risa> bueno, es lo Coto mismo. Shop, que también se, se utiliza mucho en en campañas, en revistas, en todas las situaciones, una, una demostración más de la coherencia que usted lleva con su... Bueno, es que es lo, un poco lo mismo, sí, ¿no? Claro. parte de esta eh, manera de ser y de entender y de vivir la vida. Eh, creo que la he vivido a concho. Mm. Eh, y así es como me gusta vivirla, en realidad. Eh, y creo que todavía puedo entregar muchísimo... Eh, a la gente con arrugas, con canas Exacto. justamente como parte de eso a todos yo los voy a respetar eh, porque cada uno puede aportar desde su propio ser eh, nos podemos unir, podemos trabajar juntos de verdad por construir una vida mejor claro, bueno eh, ya para ir un poco cerrando cierto ya estamos terminando, quisiera agradecerle profundamente sus palabras sus historias 12. 12 minutos ah, ah, entonces, pensábamos <risa> es que, que, es que estábamos este reloj, terminando el reloj está un poco adelantado me parece es ah, muy ya. bien nos Seguimos. lleva al otro control Seguimos. que no teníamos entonces, fantástico ya vamos a preguntar otra cosa entonces doctora usted fue, es Bueno, hace poco terminó también eh, la docencia, estaba trabajando en la Universidad de Chile, dando clases de... Eh, no lo he terminado, pedí permiso, permiso sin para sueldo, para lamentablemente, <risa> lamentablemente. Sí, desde hace casi tres años estoy trabajando eh, con de docente, de profesora en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Uh -huh. Eh, me ha tocado un momento muy lindo porque es donde estamos. Yo formo parte del departamento, como decía antes, de atención primaria y salud familiar eh, y nos ha tocado eh, un momento espectacular de el cambio del currículum de los médicos. ¿Qué quieren decir estas palabras tan difíciles? Quieren decir de que hasta ahora poco es lo que se enseñaba, durante los 7 años de medicina respecto a este trabajo en atención primaria uh -huh. y ahora se está haciendo mucho más intenso, entonces se ha, le hacen clase a los chiquillos en primer año eh, en la Universidad de Medicina pero también se está empezando a, tan importante como es eh, la eh, salud del adulto se está tomando la salud familiar y en atención primaria así que estamos muy contentos Eh, porque eh, yo creo que eso va a cambiarle el perfil a nuestros nuevos médicos, que siempre salían un poco determinados a esta cosa de la superespecialidad, Y que ahora yo creo que... Eh, también gracias a ellos mismos, ¿no? El, el trabajo que ellos mismos eh, hicieron en las calles, por así decir, de democratizar eh, la universidad y también cambiar los currículum y también a la gente de la docencia como eh, los compañeros de trabajo que yo tenía en el departamento y que sigo teniendo porque estoy con permiso eh, para poder hacer la campaña Zona, Eh, la verdad es que enseñarle a los jóvenes es eh, otro privilegio más eh, de mi vida eh, y a eso la verdad es que le dedico bastante, le dedicaba bastante tiempo ahora como les señalaba, así como tuve que dejar la Fundación Puente Alto Puede Más eh, así como he tenido que dejar varias cosas eh, por la campaña también he dejado por ahora eh, las clases, Javiera sobre lo mismo, ¿cómo se relaciona usted con estas nuevas generaciones? Las generaciones que han salido a la calle, las generaciones que piden a gritos espacios, ¿cierto? Piden a gritos ser oídos. Es que yo encuentro que tienen toda la razón de pedir ¿Sí? <risa> esos espacios. Eh, justamente hablábamos ya de la necesidad de integración. Yo creo que esta sociedad tiene una gran deuda con los jóvenes. Una gran deuda. Eh, porque fíjense que aquí mismo Puente Alto... Eh, creo que son 500 los eh, centros de adulto mayor uh -huh. y cuántos son los centros juveniles que tenemos o las agrupaciones culturales juveniles son contadas con el dedo de la mano entonces tenemos que hacer un trabajo fundamental eh, muy dedicados, pero para que ellos se organicen, no nosotros venir a darle, no es cierto, las indicaciones de cómo se tienen que organizar ya sabemos que los jóvenes se organizan bien, <ríe> y, muy bien y muy bien, pero hay que darles esa credibilidad en la autogestión, bien. por así decir, para que ellos así como tampoco tenemos que ir a manejarle los centros adultos mayor a los mayores, tampoco tenemos que irles a manejar las instituciones o las agrupaciones juveniles yo en general me relaciono bien, tengo eh, mucha muchas Por las nuevas generaciones eh, Partiendo por mis propios hijos eh, Que ya son intermedios claro, no Porque vosotros, están <ríe> Exactamente eh, Y por eh, los nuevos Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo De ellos, pero aprendiendo también En conjunto, así que yo No tengo um, problemas De relación eh, con los jóvenes Y he aprendido también en la universidad eh, Lo importante que es relacionarnos Con ellos Y lo importante es que es darle un, darles un espacio, ¿no? Así es. Eh, bueno, otra pregunta que también teníamos en carpeta es, ¿qué le gusta hacer a la Sole o a la Soledad Barrio en sus tiempos libres? <risa> ¿Qué me gusta hacer en tiempos libres? <risa> me los hago. Ya vendría la pregunta <risa> siguiente pregunta. Uy, mire, primero me gusta el Sudoku. <risa> Ustedes a lo mejor no saben lo que nos escuchan, lo que es el sudoku. El sudoku es un jueguito de número en que hay que ir rellenando unas casilleros con números eh, que ejercita un poquito la, la cabeza, eh, pero hace que uno no piense en otras cosas más que en eso. Eh, creo que lo mismo el solitario Hay gente que le gusta jugar al solitario En el computador o qué sé yo, que yo también puedo hacerlo eh, eso juegos en que uno se concentra En una sola cosa Deja vagar la mente Es una manera de eh, De hacer meditación De alguna manera eh, Yo también hago yoga Dos veces por semana Que me gusta muchísimo Y a mí me gusta mucho el contacto con la naturaleza Eh, me gusta jardinear eh, Me gusta cortar matas que no corresponde que estén eh, Como la zarzamora u otra eh, Me gusta plantar, me gusta jardinear Así que yo diría que esos son mis grandes hobbies eh, Como le digo, hacer juegos en solitario Por una parte eh, Cuando uno ha tenido cosas con mucha gente todo el rato Eh, creo que una introspección una eh, mirarse hacia adentro un rato estar tranquila eh, ayuda ayuda en una maduración eh, y eh, me gusta jardinear por ejemplo hace poco me tocó dentro de las pegas que he tenido que ir dejando Javiera eh, yo también hago he hecho consultorías eh, para otros países Eh, como he aprendido a lo largo de mi vida en eh, la organización de servicios de salud eh, hay otro en otros lugares que piensan que yo puedo aportar uh -huh. y de hecho he hecho consultorías en bolivia eh, en este momento estoy haciendo y terminando algunas en nicaragua eh, respecto justamente a la organización de servicios cómo organizar eh, los servicios para eh, para mejorar la situación de las mujeres de los niños Eh, en estos países hermanos y entonces en, en el avión lo que más me gusta hacer es el sudoku <risa> Ahí claro, va, es el sudoku el, ocupa el primer lugar de su preferencia eh, claro cuando puedo estar ah, en soledad conmigo misma uh -huh. y en tranquilidad para eh, poder eh, hacer algunos de estos jueguitos Javiera <risa> bueno, entonces creo que ya está, estamos con el tiempo pero no pues bueno, nos gustaría hacer entonces un a modo de resumen no para un poco eh, aglutinar todas estas historias estas anécdotas que en el fondo nos están mostrando el perfil humano de la doctora Soleá Barría una mujer que ha sabido eh, convocar también juntar aglutinar a partir de sus historias de vida una historia de coherencia una historia de coherencia con su vida, con su familia Eh, en la acción y hoy en la comuna de Puente Alto como un buen correcamino <risa> andando puerta a puerta conociendo a las personas eh, podríamos finalizar un poco contando eh, que ha sido para usted también este este espacio, este Puente último alto. espacio de su vida, Puente Alto que no es el último como tiempo como tantas ¿no? cosas en mi vida yo llegué a Punta alto Puente Alto casi por casualidad, uh -huh. como parte de esta coherencia más bien Eh, yo era dirigente del partido socialista de la región metropolitana eh, era presidenta del regional metropolitano del partido socialista eh, y venían las elecciones anteriores eh, y la verdad es que se me planteó la posibilidad del desafío yo era ex ministra tenía eh, un cierto rostro público de venir a dar una eh, a buscar Eh, aglutinar fuerzas eh, de centro izquierda en la comuna de Puente Alto. Eh, y la verdad es que tomé ese desafío eh, y fui candidata a la vez a, anterior, el 2012. Eh, tuve una maravillosa eh, experiencia de trabajo con los partidos políticos, con la gente en las calles, Eh, ...y la verdad, como dice un amigo mío... ...me enamoré de Puente Alto... Eh, ...entonces, como parte de esta coherencia... Eh, ...la verdad es que me quedé trabajando en la comuna... Eh, ...porque sentí que para mí la política no es eh, una candidatura... ...para mí la política es el trabajo social, político, de base... Eh, ...que uno puede realizar eh, en pos de un futuro mejor... ...para esa población en la que vive... ...entonces... Eh, si bien eh, llegué y tuve un maravilloso apoyo de casi 33.000 votos Javiera en la, la vez anterior eh, que de verdad fue eh, una, una gran fuerza eh, que pudimos acumular, pudimos plantear temas que hasta ese momento no habían eh, no existían en Puente claro. Alto. Yo recuerdo eh, que nosotros planteamos por qué pues Eh, por ejemplo, Bajo de Mena no tenía un centro cívico, ¿cómo era posible que no hubiera una bomba eh, de bomberos en eh, Puente Alto? Esos fueron temas de campaña la vez anterior, las campañas políticas no son solamente momentos de ganar voto son de instalar en conjunto con la gente los temas relevantes para la ciudadanía y muchas veces el que gana tiene que tomar claro eh, aquella... Eh, cosas que se van haciendo evidentes a la luz de las campañas. Entonces, eh, para mí, eh, la campaña del 2012 fue un tremendo aprendizaje con la gente de Puente Alto respecto a los temas, a los dolores, a los valores, a las ganas de salir adelante eh, de mucha gente en la comuna de Puente Alto. Tanto así que después no me fui... A ningún lado, porque mucha gente me decía, no, pero usted se va a ir a una, a un eh, porque tiene conexiones y se va a ir a una, a un puesto. Bueno, aquí estoy. La verdad es que he podido contribuir, he seguido contribuyendo gratuitamente. Por ejemplo, fui parte de la comisión que estudió la reforma a la salud de las ISAPRES. Eh, en que tuve el honor que me nombrara la presidenta Bachelet de manera eh, gratuita eso era sin ningún pago, nada sin un cargo eh, y pero me permitió seguir trabajando acá en Puente Alto a través de la fundación Puente Alto Poemá y fuimos haciendo trabajo comunitario trabajo social, de desarrollo de jóvenes, de niños eh, porque eso para mí es la verdadera la coherencia política la coherencia, <risa> nuevamente eh, entonces eh, la verdad es que Eh, hoy día La posibilidad de nuevamente eh, Competir Primero en una primaria Creo que estamos en un momento político distinto La gente no cree mucho en la política mm. eh, Dolorosamente Yo creo en una política fantástica Que es esta política de base De la coherencia eh, En que es cierto que cuando uno ve eh, Cómo se maquinean los dineros eh, Uno dice, pero dónde está Esa política claro, Bueno, claro. están muchos y muchas que creemos que de verdad la política se requiere para cambiar la sociedad y para eso estoy yo en política por lo menos en que podemos ser muchos más los que nos unamos para cambiar las condiciones de vida eh, y en esa política yo creo entonces hoy día estamos invitando a la ciudadanía a que se pronuncie a que en una primaria vaya a votar y vaya a decir qué candidato quiere votar que vaya a competir al municipio de Puente Alto. En esa fase estamos. Yo creo que es otro momento de la democracia, ¿no? En que tenemos una nueva legislación que ha sido posible gracias efectivamente a este gobierno, pero gracias también a los mismos escándalos de la política, yo creo que ha habido un sacudón un de sacudón. Eh, los parlamentarios y finalmente se han aprobado leyes. Fíjese que en el día de Hoy día, creo, o ayer en la tarde, el servicio electoral, que hoy día es autónomo y que va a ser el control de las nuevas elecciones, recién ahora está sacando las nuevas indicaciones para lo que viene, lo que ya está corriendo. De hecho, ayer yo ya me inscribí, no es cierto, en el par, eh, en el Partido Socialista como candidata a la primaria. Fue una inscripción que forma parte de este nuevo proceso que está llevándose adelante. Entonces estamos viviendo un momento de cambio. Yo quisiera invitar a los y las puentealtinas a sumarse. Tenemos en paralelo el proceso constituyente, donde también se está invitando a los ciudadanos a discutir, a ser parte, qué, qué vamos a querer en esta nueva constitución. Entonces es un momento muy interesante, desafiante, en que yo los llamaría a creernos de nuevo, a creernos entre nosotros y a ser parte de esta primaria que se va a votar en junio para elegir el candidato que en octubre competirá nos eh, por la nueva mayoría. Yo creo que es un uh, momento muy bonito. Eh, me encanta en esta coherencia que, mo, eh, que yo he buscado, por lo menos en mi vida, volver al territorio, volver a ser parte del desarrollo de una comuna a mí eh, es una cosa que me encanta y me desafía eh, además en este momento con una mayor limpieza con una mayor uh, transparencia, transparencia sí. eh, de la política creo que vale la pena jugársela y yo le pediría a los y las puentealtas que votaran en las próximas primarias y que votaran también en las nuevas elecciones yo creo que el gran peligro de nuestra democracia es el, el es que la gente no crea Eh, el descrédito que se llama eh, y que no vaya a votar eh, tuvimos una gran abstención en Puente Alto eh, hace cuatro años atrás, yo espero que los sacudones también nos sirvan eh, claro. para entender de que si no participamos todos la verdad es que después no podemos sentirnos bien representados así que eh, yo eh, en ese sentido, esa es mi explicación de por qué estoy en Puente Alto me he enamorado del trabajo Eh, territorial, la política que se dice que es de base y yo creo que esta es la alta política. Claro, entonces bueno, cerramos un poco invitando a los y las Puente Altinas a integrarse, a armar estas nuevas redes, a hacer política todos hacemos política, Exacto. desde que nos levantamos hasta que nos acostamos entonces los cuando invito. exigimos al marido cuando, que... claro, cuando le exigimos al marido que nos ayude estamos haciendo política cuando llevamos a nuestros niños a los colegios estamos haciendo política, entonces los invitamos a todos, a, a con su voto hacer política, construir puentes, como estamos aquí diciendo en el programa de la doctora, ¿cierto? Construyendo puentes. Y eh, quizás resaltar, Javiera, que nuestro programa, que tiene lugar los días viernes, uh -huh. de once y media, dos y, eh, dos dos y, y media, media. Eh, yo creo que la próxima ocasión vamos a tratar de traer algún experto en el tema constitucional, porque se ha hecho eh, una gran invitación Eh, que no solamente es para la, el, el tema político partidista Ni de las elecciones Sino que de la participación Para el proceso constituyente Y yo creo que vale la pena construir puentes sí, eh, Entre esos distintos Procesos también Javiera Así que vamos a hacerle empeño a traer a alguien O tocar el tema constitucional En la próxima oportunidad Bueno Entonces nos es que... vamos a despedir le Muy agradezco bien. mucho su historia, sus palabras su coherencia y cerramos invitando a los y a las Puente Altinas a participar de las elecciones primarias de las elecciones en octubre a tomar la voz y a tomar el voto, ¿cierto doctora? y a escucharnos el próximo escucharnos viernes a las 11 viernes, claro. a la once y media Construyendo Puente, muchas gracias Javiera gracias, gracias Juan Carlos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 Y al verte, vida mia el viento cantará la sinigual sinfonía allá en la inmensidad. Será como un globo de color que siempre lucirá cantando nuestro amor y todos los luceros tu rostro estarán te llevarán un te quiero haciendote soñar. cionado al despertar del so.